ONAS DE PAO, A CONTRABANDA EFAEMA Los crímenes más horrendos que se pueden cometer son los crímenes contra la humanidad, el genocidio, los crímenes de guerra es por parte de un tribunal cuando en el país donde se cometen esos hechos no se conocen, no se quieren investigar no se investigan y no es un invento ni un capricho, es decir, no es que haya una ley nueva ahora por la que podamos conocerlo, sino que desde hace muchísimos años eh, España podría conocer estos casos lo que ocurre que hasta el 97, que se interponen las querellas por el tema de Argentina, pues no se empiezan a utilizar estos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial y las convenciones que España ha firmado para poder conocer estos crímenes. En resumidas cuentas es eso, conocer de crímenes que se han cometido, pero crímenes graves, lo que te denuncio. No cualquier crimen en cualquier parte del mundo cometido por cualquier ciudadano, porque es contra la humanidad. Entonces España tiene ese compromiso internacional de juzgar esos crímenes graves. Ese es el, el resumen de lo que es la jurisdicción universal. Muy bien. Eh, has publicado recientemente un, un artículo que se llama Diputados Delincuentes. Sí. Eh, me lo he impreso, no he tenido tiempo de leerlo, pero, pero sí si que pues, acusas directamente y con toda tranquilidad porque, porque, porque hay un, una causa muy clara ahí de, de encubrir la impunidad. ¿no? O sea, esto de algún modo está favoreciendo la impunidad. Hombre, es evidente. Cuando alguien se propone modificar una ley, y es una ley, si hablamos de derechos humanos, desde luego es para garantizar los derechos humanos. En este caso es todo lo contrario. O sea, se quieren modificar una ley, además una ley orgánica, la orgánica eh, que se necesita un, un gran porcentaje para, para cambiarla. Es decir, estamos hablando del 75% de los diputados de un parlamento. Bueno, pues eso es lo que ellos quieren cambiar, pero no para mejor, sino para recortar derechos. Entonces, evidentemente, eso ya suena mal de entrada. Pero si entramos profundizamos en por qué y cuáles son los orígenes, pues es más sorprendente. Porque, en concreto, la ministra israelí, no eh, ha sido una cosa pública porque ha venido en muchos medios de comunicación, le pidió al ministro de Asuntos Exteriores Español, señor Moratinos, que recortase la ley, o sea, que hiciese esta modificación legislativa, para que la querella que se había interpuesto en España para conocer un bombardeo en Gaza en el año 2002, no se pudiese conocer. Y el señor Moratino la respondió que sí, sí, que no se preocupase que iban a cambiar la ley. Y como consecuencia de eso, se está cambiando la ley. O sea, que hay un la temporal que indica que lo que se está haciendo efectivamente es recortar eh, jurisdicción en relación a los derechos humanos. Y eso, como tú has dicho en ese artículo, yo pongo una resolución de Naciones Unidas, que es la 374, que está prohibido. Y ya está firmado por todos los países, una resolución de la Asamblea Nacional. Está prohibido hacer cualquier modificación legislativa... ...para no cumplir con las obligaciones internacionales... ...y para dar amparo a criminales de guerra de lesa humanidad... ...y aparte nuestro artículo del Código Penal, 451... ...es el que habla en concreto del encubrimiento... ...y ahí en el año 2013 introdujo una cláusula... ...para ese tipo de casos... ...ahora bien, aunque eso es verdad... ...lo que yo os acabo de, de comentar... ...son datos objetivos que se pueden ver... ...yendo a esa resolución de Naciones Unidas... ...la 374 y yendo al Código Penal... ...al artículo 451... Se aunque eso es un delito, ese encubrimiento es evidente, y además por el lazo temporal que os he dicho de quién lo pide y quién lo promete, y al final será la efectividad de ese, de ese digamos, de esa comisión de ese delito de encubrimiento, pues es difícilmente llevarla a la práctica, porque como sabéis, cualquier actuación de un parlamentario en sus funciones de parlamentario, pues tiene pues la inmunidad eh, parlamentaria. Pero no obstante lo que queríamos hacer con ese artículo era poner en evidencia ...que se estaba evidentemente delinquiendo... ...si se accedía esta modificación... ...entonces eso es lo que queríamos expresar... ...y así luego lo pusimos en... ...en, eh, en erro sobre blanco... ...vamos a decir, ese artículo yo no, no me corté... ...vamos, lo más mínimo para llamar a cada cosa por su nombre... ...otra cosa como digo es... ...la efectividad que pueda tener... ...una querella contra esos diputados... ...pero bueno, lo que quisimos definir es muy bien... ...el tipo delictivo que se podía cometer pero luego efectivamente es la imposibilidad por parte de esa inmunidad eh, parlamentaria que tendrían estos diputados pero lo que, lo que insistimos también con la modificación que estamos convencidos que se va a hacer lo que sí queremos también es que si se hace pues que tenga realmente un pago para estas personas que, que la van a socorribir en un los diputados que hasta la fecha eran 332, 339 perdón, bueno pues que tenga un no puedan ir por ahí diciendo que ellos defienden los derechos humanos todo lo contrario, ellos recortan leyes efectivamente para que no se puedan perseguir los crímenes cometidos contra los derechos humanos muy bien el, el, antonio aseguran eh, es, es autor entre otros eh, colegas de, del, de la querella de que se interpuso en gaza verdad Sí, la interpuesta en gaza y también en la de la de guantánamo contra los abogados de, del que organizaron todo el tema de, los, de las cárceles eh, y los campos de concentración de los norteamericanos Y también hoy una buena noticia que tenemos es, también estoy en la de Matausen, una querella que hemos presentado por los españoles que estudiaron en Matausen, que la Fiscalía de la Audiencia Nacional hoy mismo, acabo de escuchar en las noticias en televisión, que a petición nuestra ya han cortado por una comisión rogatoria para pedir la extradición de, de estos miembros de la SS. En, en esas tres querellas estamos trabajando en estos momentos. Muy bien. Luego también recordamos que está la de la de Guatemala, que, que también es un proceso que se, se abrió en Madrid ya hace pues bastantes años uh -huh. en, en el 91 y, y luego también al final del programa pod podremos pues tocar un poquito eh, este caso en concreto pero ahora que comentabas lo de los españoles en, Ma en Mauthausen claro, eh, eso es de lo, de lo más grave que ha habido a, a nivel histórico eh, y, y cuéntanos de manera resumida que, cuál es la situación, porque estos españoles que no, no se les había hecho justicia, no se les había reconocido en lo que sufrieron, ¿por qué sale ahora eh, esta querella? Pues en primer lugar porque alguien se ha adivinado a, a ponerla. ¿eh? Yo llevo muchos años escuchando a muchos compañeros abogados diciendo que el derecho internacional no existía, ¿eh? que eso era una cuestión del Tribunal de La Haya o del tribunal de Tribunales Internacionales y nosotros del año 27 estamos diciendo que en el ordenamiento jurídico español tenemos los instrumentos suficientes ...para poder interponer quedella de esta naturaleza. Es muy sencillo desde la propia impotencia, es decir, que el Estado no nos deja actuar, ¿no? Pero nosotros hemos encontrado la posibilidad con las propias normas del Estado de que se puedan abrir procedimientos de este tipo. Es verdad que desde el 97 al 2009 lo que hemos conseguido jurídicamente, que nadie lo ha conseguido parar, aunque la Fiscalía siempre se ha opuesto a todo este tipo de procedimientos, porque que la, lo último que quede ya es... ...digamos, es hacer una ley... ...para que no lo podamos llevar adelante... ...es decir, los instrumentos existen... ...con las normas que se han dotado desde el Parlamento... ...es decir, alguien ha dado las cartas... ...nosotros hemos utilizado esas cartas... ...y cuando nos han salido los cuatro ases... ...que ya teníamos el póker... ...alguien quiere decirnos que estamos jugando al mus... ...en vez del póker... ...es decir, alguien quiere cambiar las normas... ...porque no hay argumentos jurídicos... ...para poder parar este tipo de procedimientos... ...y nosotros seguimos adelante... ...y vamos a seguir adelante porque la reforma que quieren introducirnos aparte de ser una reforma avergonzante y vergonzosa tanto en el fondo como en la forma tiene poca efectividad porque ellos lo que dicen es que tiene que haber un punto de conexión o sea, tiene que haber españoles o que nos haya abierto un procedimiento en el país donde se cometieron los crímenes bueno, pues como tú has dicho antes, en el caso de Guatemala hay españoles Guatemala debería seguir adelante en el caso de Salvador hay españoles en el caso, en el caso de Gaza tenemos una española ...y en el caso de Mauthausen es que son españoles las víctimas... ...entonces esos casos entendemos que van a seguir adelante... ...otra cosa es que bueno, que pasado mañana también quieran cambiar el código penal... ...y bueno, como son diputados, pues lo podrán cambiar... ...pero bueno, ya estaremos diciendo desde cualquier medio de comunicación... ...como es el caso vuestro, en cualquier tipo de artículo... ...estaremos diciendo que efectivamente esta democracia y sus diputados... ...bueno, pues están, está siendo recortada... ...es decir, cada vez tenemos menos democracia porque se están recortando las normas para eh, que se puedan ejercer derechos. No se están modificando leyes para ejercer más derechos, sino para modificarlos. A ver, eh, vamos a, a ver si soy capaz de hacer una síntesis. Eh, a mí que me, que me conste, luego, Antonio, tú, tú nos das la información, por favor. En, uh -huh. en Guatemala, en, en el año en 1980, el 31 de enero de 1980, eh, en un periodo de de dictadura militar podríamos decir hay un, un grupo de, de indígenas eh, mayas principalmente que se, se encierran en en la, en la embajada española sí, eh, gente del quiché ¿eh? sí para protestar por la situación de persecución de represión de asesinatos que, que recibía primero fueron a distintas entidades, las distintas instituciones públicas, incluso uh -huh. al Congreso de la República de Guatemala, a, a defensores de derechos humanos, etcétera, pero no no les eh, no les recibieron y entonces como última opción se encerraron pacíficamente uh -huh. en la embajada española en Guatemala. Bueno, uh -huh. eh, al cabo de, de poco tiempo eh, entra la policía, los paramilitares, el ejército, uh -huh. eh, eh, como se dice, pues Con, con los lanzallamas por delante sí, sí, eso. y incluso hay fotografías donde se vend doncs, una bombona y un si sí. un policía con sí, con un casco ¿no? eh, que eso pues es, es muy brutal y, y parece que, que eso son técnicas también de de lo que es la, el espionaje y, y las técnicas militares israelíes que también pues eh, enseñaron muy bien a, a a la policía y al ejército de Guatemala y bueno, no me extiendo más, la, la cuestión es que a partir de ahí pues uh, muere eh, personal de la embajada y entonces se abre se abre una denuncia no tanto por eso, por, por, por la muerte de, de no del embajador porque fue el único que se salvó pero sí claro. de otros diplomáticos, incluso un expresidente de, del país bueno, bueno. ahí eh, muere también el padre de Rigoberta Menchú TUM, que es la, la premio Nobel, que es más conocida Y, y a partir de ahí hay la, de, hay la denuncia en el año 91 en la Audiencia Nacional de Madrid uh -huh. y empieza un proceso largo, largo, que es muy lento porque también hay mucha impunidad en, en Guatemala y luego lo podremos uh -huh. comentar. Pero a, a, agarramos este caso porque sabemos que hay... ...que hay españoles y entonces ya tenemos... ...pues un poco la facilidad para poder actuar... Uh -huh. ...eso como te decía... ...lo podemos seguir hablando luego... ...pero comentemos un, un tema que me parece... ...interesante también y que... ...aunque Guatemala es... Eh, ...de los países que ha sufrido... Eh, ...pues una represión más grande... ...y, y ha habido un genocidio... Eh, ...único en Latinoamérica... ...ni en Argentina... ...ha, ha habido pues... ...tanta barbaridad ni tantos a, asesinatos... ...como los hubo en Guatemala... Eh, y tampoco es cuestión de comparar porque porque eso es muy muy feo pero pero es así se habla más de otros países que de guatemala pero ahora ahora también yo tengo que decir que en, en la república democrática del congo por ejemplo también ha, ha habido un genocidio muy grande hay pues más de 5 millones de asesinados y no es una cuestión eh, interétnica donde Pues unos se, se asesinan a otros por, Porque si no es múltiple Sino que también hay intereses políticos y económicos uh -huh. No sé si tú Este tema del Congo, pues quieres aportarnos algo Antonio, que, que nos sirva pues... Sí, nosotros tuvimos una... Yo, yo entiendo que, que el concepto genocidio Es un concepto bastante mediático Es decir, enseguida cualquier tipo de masacre A gran sí. escala de personas Se la apreciaba como genocidio Nosotros desde el punto de vista jurídico son más precisos Y no nos gusta hablar... Eh, de genocidio porque para que haya genocidio tiene que haber una tiene se tiene que demostrar la última voluntad en este caso del, del genocidio ¿no? sí. de genocida entonces eso es normalmente suele ser muy complicado porque además esa voluntad tiene que ser la de eliminar a un grupo por razones étnicas raciales o religiosas y no por cuestiones políticas uh -huh. entendemos que los crímenes que se han cometido en el caso de por ejemplo de guatemala por centrarnos técnicamente técnicamente, desde la técnica jurídica, no es un genocidio, es un crimen contra la humanidad, que no quiere decir que sea menos grave, ni que sean menos personas. Lo único que nosotros mantenemos es que no se cometió por la razón de que fuesen una raza. Se cometió por cuestiones políticas y es porque los indígenas podían dar en las comunidades, según los genocidas o los criminales, podían dar cobertura al movimiento guerrillero viene que existía o viene que pudiese existir Es decir, fue un crimen de persecución política No fue por una cuestión racial Entonces por eso en técnica jurídica queremos ser muy depurados y decir no fue genocidio Fue un crimen contra la humanidad La pena es la misma y la gravedad del delito es la misma uh -huh. ¿Eh? vale. Pero no, no no no sería muy difícil O sea, no hay ni, en ningún documento ni en ningún discurso de Río Mon Que diga que voy a matar a estos señores por ser mayas ¿eh? o por ser eh, de esta etnia No existe Sí, sí. Otra cosa es que, a posteriori, las propias personas que iban exterminando y entraban en las aldeas mmm, se regocijasen de, de maltratar al indígena. Pero no era la mensrea la voluntad del gobierno, de la dictadura, del señor Rémos, la de eliminar a un grupo religioso ni étnico. Era una cuestión política. Por eso es muy importante tener claro sí. esa reflexión, igual que en el Congo, igual que en otras partes. Vale, vale, esto lo, lo hemos comentado en, en más de una ocasión y, y sé que es un, te, un tema técnico tan importante como que, que puede pues eh, cerrar un proceso judicial porque está mal, claro. está mal articulada la, de, la denuncia. Pero bueno, a, ahora el, el, el tema sería un poco entrar en, en hacer esa valoración de, de, de distintos, que era un poco la idea del programa, ¿eh? de, de distintos pues eh, países donde donde... Puede, puede estar el tribunal penal internacional actuando como, como es ahora mismo en, en, en el congo y ahí no sé si tienes alguna noticia así reciente sino luego no, nos podemos ir a, a lo que ha salido también en la prensa recientemente sobre sobre el, el caso de dekarachi que también pues está siendo juzgado ahora y dice uh -huh. que tiene tiene pues pruebas de que de que lo unaron para Vamos, que lo querían sobornar para, para darle impunidad a cambio de que desapareciera. No sé, no sé eh, dónde quieres que sigamos, si, si por África o, o en la yugoslavia Antonio, ah, me, me es igual, por donde, queráis, ¿eh? por donde queráis, no tengo ninguna preferencia, vamos. Pues yo sí, si quieres comentar alguna cosa más sobre, el, sobre lo de la República Democrática del Congo, que ya sabemos que hay muchos intereses económicos entre potencias y multinacionales para la, la extracción de recursos naturales, pero también el, el apunte de, de cómo se puede hacer justicia desde otros países o defendiendo, articulando esa justicia universal, pues podría ser interesante también. Claro, yo, yo sí me gustaría dejar un, dar un mensaje en cuanto a Congo, en cuanto a cualquier país así del tercer mundo, sabes que tiene poca relevancia... En cuanto a la diplomacia internacional, lo que sí quería decir es, porque la gente siempre dice, bueno, los tribunales internacionales, que se acudan a los tribunales internacionales. Bueno, los tribunales internacionales, eh, para acceder a los tribunales internacionales, por ejemplo, para constituir un tribunal como el de la yugoslavia que son tribunales ad hoc, o sea, para el, para el caso concreto, necesitas que los cree eh, Naciones Unidas. En concreto, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿eh? Entonces, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas hay determinados países que tienen veto. ...y esos países que tienen veto son realmente los que tienen intereses... ...normalmente en estos lugares donde se cometen estos crímenes... ...por lo tanto difícilmente se puede acceder desde las víctimas... ...a esos tribunales internacionales... ...en el caso del Tribunal Penal Internacional... ...que está ahora en la Haya, del Tratado de Roma... ...este que, se, que a partir del 2001 tiene competencias... ...ahí el que decide si se admite o no el procedimiento es el fiscal... ...él tiene la voluntad para... O sea, ...no es que vaya la, la víctima y ponga una querella si uno de los requisitos se le admitan, como es el caso de la Jurisdicción Universal, como la entendemos aquí en España todavía. No, no, ahí es si el fiscal quiere admitirlo, lo admite, y si no quiere admitirlo, no lo admite. Hasta la fecha se han admitido prácticamente ninguna querella de importancia. Por eso nosotros entendemos que sería muy necesario, no solamente que en España hubiese Jurisdicción Universal, sino que esta forma se extendiese a otros muchos países. Estados Unidos, aunque no lo parezca, tiene Jurisdicción Universal, puede conocer de esos crímenes israel ...tiene jurisdicción universal... ...él ha conocido de crímenes... ...y ha condenado a gente que ha cometido crímenes... ...contra la humanidad en otros países... ...y que no estaban en su país... ...fueron ¿no? sí. detenidos en, en Argentina... ...es el caso de Isma... ...por lo tanto no es el único país España... ...ese mensaje también hay que darlo... ...España no es el único país que tiene jurisdicción universal... ...la mayoría de los países... ...por ejemplo, cuando se trata del tema de tráfico de drogas... ...utilizan la jurisdicción universal... ...porque si no, ¿cómo entenderíamos un barco apresado en en alta mar... ...donde los tripulantes no son franceses... ...donde la carga, que es cocaína... ...no ha, no ha producido en Francia... ...y donde ningún punto de conexión con Francia... Mmm, ...existe... ...pero sigue tenido en alta mar... ...por las autoridades aduaneras de Francia... ...se le va a juzgar en Francia... ...lo mismo ocurre en España... ...es decir, no solamente en el universo universal... ...a nivel de derechos humanos... ...sino en el tema del narcotráfico... ...existe jurisdicción universal... ...por lo tanto... Estas situaciones, la que digo, la de los tribunales penales internacionales, de, son de difícil acceso para esos pequeños países. Y la respuesta que se daba desde España es esa, la de poder ser utilizados los tribunales españoles para servir a esas víctimas. Eso, que tendría que servir de orgullo para cualquier persona defensora de los derechos humanos, en nuestro país, según el presidente del Tribunal Supremo y según muchas veces que se ha pronunciado, es un compromiso para nuestra diplomacia y pone en peligro nuestro comercio internacional y esa es la situación en la que nos encontramos es decir, se prefiere, se tiene claro que se va a dejar a personas o a crímenes como lo que están cometiendo en el Congo se le va a dejar totalmente impunes a quien los ha cometido porque en principio nosotros como eso no nos importa ni nos da ningún negocio ¿no? pues no lo vamos a conocer eso es lo que nos están diciendo es decir, el interés económico por encima del interés de los derechos humanos de Pau, a contrabanda FM. Hay convenios como como los de Ginebra de 1949 sobre Derecho Internacional. Uh -huh. eh, también tenemos la la propia la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos. Est, uh -huh. es, estas herramientas, por decirlo de algún modo, eh, por sí mismas no son útiles si no se aplica. Entonces, en, para que se pueda aplicar eso, eh, para que los derechos humanos eh, se puedan aplicar, eh, llevar a la práctica que es lo más importante antonio para ti más allá del tribunal de los tribunales penales internacionales que como dices pues se crean a dos o sea a, a propósito por, por ese motivo concreto de, de guerra puntual en un país o por lo que sea cuáles son realmente los mecanismos que facilitarían que se que se aplicará ese derecho internacional de la simplemente de la declaración universal de los derechos humanos que ya es mucho Bueno, la declaración no es más que una declaración Hay, hay una diferencia entre lo que son la, Las convenciones de Ginebra Y la declaración de los Chimón. La declaración es una declaración Pero las convenciones de Ginebra son tratados En que su artículo 1 De, to, de todas las convenciones Hay cuatro convenciones y, lo, y protocolos adicionales En el artículo 1 de todas ellas Se pone así textual Artículo 1 Las altas partes contratantes Se comprometen a cumplir Y hacer cumplir ...los presentes convenios... ...es decir... Es, ...se obligan todos los que han firmado las convenciones de Ginebra... ...a perseguir los crímenes de guerra... ...se cometan en el país que se cometan... ...eso lo único que necesita es un instrumento... ...en el ordenamiento jurídico interno del país... ...en concreto en el nuestro... ...digamos que dé la posibilidad de... ...que los mecanismos judiciales funcionen... ...nosotros tenemos la ley orgánica del poder judicial... ...y en el artículo 23.4... ...dice que España será competente... ...para conocer de todos los crímenes que se cometan en el exterior... ...aunque no los cometan españoles... ¿no? ...siempre y cuando sean... ...por este tipo de delitos... ...y empezar a enumerar una serie de delitos... ...genocidio, lesa humanidad... ...y crímenes de guerra... ...es decir, ese artículo 23.4... ...que es el que quieren eliminar con esta reforma... ...es el que no solamente hace que los convenios sean... ...un, un, o sea, un papel para colgarlo en una pared... ¿eh? ...y decir que lo he firmado, no... Ese artículo 24 lo que hace es efectivo el conocimiento de la violación de cualquiera de los derechos que están incluidos en esas convenciones. Aparte de la convención eh, de Ginebra, la que hemos hablado de las cuatro, pues la de la defensa de contra el genocidio o contra la tortura, que son otras convenciones que son de obligados cumplimientos con, para toda la humanidad. Las convenciones de Ginebra son obligatorias para todos, contra todos. Entonces, ese artículo concreto es el que luego nos da la efectividad... ...de poderlo juzgar... ...y además te dice el competente la Audiencia Nacional... ...para ese tipo de delitos... ...y ese en concreto es el artículo que se quiere encargar... ...es decir, España seguiría... Eh, ...siendo signatario y firmante... ...de las convenciones de Ginebra... ...en las cuales en el artículo 1 de todas ellas... ...se obligaría a cumplir y hacer cumplir... ...las mencionadas convenciones... ...pero renunciaría... ...a ese artículo que es el instrumento... ¿no? ...por el cual... ...se podría dar un conocimiento efectivo... ...porque habría... ...abrir la puerta... ...de llevar un procedimiento en la audiencia nacional. Ese es el problema... ...de esta modificación legislativa. Es decir, España seguiría firmando todos los convenios del mundo. Sería un país que sobre la letra... ...defendería los derechos humanos... ...pero en el papel... ...estaría diciendo que no lo hace... ...porque no tiene el instrumento, porque renuncia a tener el instrumento. Yo entiendo que los países que no lo tienen... ...pues hipócritamente no, no lo quieran tener. ¿eh? Pues mira, un compromiso menos. ¿eh? Me comprometo solo sobre el papel... ...pero el problema es que cuando lo tienes y te lo quieres quitar eso es lo realmente grave en este caso bueno vamos a, a ver si, si existe una una parte positiva porque hay otro otro tema que quería tocar pero con el retraso de, de, de, de mi error en la conexión telefónica pues se, se nos ha consumido mucho tiempo pero vamos a ver si, si no, nos puedes dar unas pinceladas sobre eso porque tenemos la ley de amnistía del año del año 1978 que uh -huh. también pues tiene mucha amiga y, y daría para hablar pues durante mucho tiempo muchos programas pero me agarro a ella para para mostrar dos elementos de la impunidad que existe en españa uno sería eh, ese, esa ley de amnistía del año 78 y uh -huh. yo en la otra mano podemos agarrar también una cosa que va ligada que es eh, la ley de memoria histórica uh -huh. que se aprobó pues en el 2007 sí. está estos dos, dos elementos uh -huh. En, de la jurisdicción española uh -huh. y eh, imposibilitan lo que se haga justicia en, en todos esos casos pues de, de que, que, bueno todo, todos esos asesinatos eh, que sucedieron durante la guerra civil y, y a posteriori pues eh, vamos a ver. No, no se han juzgado uh -huh. y que siguen pues en la impunidad por partes Sí, sí, por favor, Antonio, gracias. Bueno, ten, ten, hay un convenio internacional que es el convenio para el cumplimiento de los tratados ¿m? y luego están los principios de derecho internacional, que desde, desde Nuremberg para acá son principios que se han ido consolidando a lo largo del tiempo. Uno de los principios básicos del derecho internacional es su imprescriptibilidad, es decir, que no prescriben con el paso del tiempo. El resto de delitos normales, un robo, un asesinato, tiene un tiempo de prescripción. Una vez que ha pasado ese tiempo, aunque tú hayas matado a alguien, como no se te juzgó dentro de ese tiempo, no se te puede juzgar. Bueno, pues un, un, una de las características de los crímenes de, contra la humanidad son que son imprescriptibles. Pero otra de las características de los crímenes contra la humanidad es que son inindultables, inamnisteables. Ni se pueden amnistiar, ni se pueden indultar. Pero eso es derecho internacional, y si eso no se cumple... ...se está infringiendo el derecho internacional... ...por lo tanto, y eso ya lo ha, ...o sea, alegar como se ha alegado por parte de la Fiscalía... ...de la Audiencia Nacional... ...que en el tema del franquismo... ...hay una ley de amnistía... ...es saltarse a la torera... ...no solamente un tratado que tiene firmado España... ...que ya os he dicho... ...sino toda la, toda la legislación internacional... ...todo el derecho internacional... ...porque los que hay contra la humanidad... ...no pueden ser amnistiables... ...pero es que esta discusión... ...se tuvo también en Chile... se tuvo también en Argentina... ...porque en Argentina os acordáis que había unas leyes de obediencia de vida y punto final... ...bueno, por pues las ley de obediencia de, y de punto final fueron derogadas... ...porque eran contra esa derecho internacional... ...y en el caso de Chile, aunque la ley de amnistía no se ha derogado... ...no se está utilizando y se están condenando... ...a personas por crímenes contra la humanidad cometidos por la dictadura... ...por tanto, hablar de la ley de amnistía... ...ahora, aquí en España... ...desde luego es saltarse a la torera... ...los tratados que tiene firmados España, pero ya hemos visto... ...que tanto los tratados como las resoluciones... ...empiezan nuestros diputados... ...a saltárselas... Bueno, claro. ...cada vez se parecen más... ...a los diputados israelíes... ...espero que recapaciten y no lo hagan... ¿no? ...pero insisto... ...los crímenes contra la humanidad no se pueden amnistiar... ...y no se pueden indultar... ...por tanto... ...será otra la razón... ...por la que no se puedan cometer los crímenes del franquismo... ...una puede ser, evidentemente... ...que las víctimas hayan muerto puede ser, o otras que los verdugos hayan muerto. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado en las querellas que se interpusieron, en este caso las que se inadmitió y por la cara quieren procesar a Garzón, ¿por qué se detiene en determinada fecha? Porque si tú te detienes en el año 51, efectivamente, posiblemente, todas las personas que cometieron crímenes contra la humanidad hasta esa fecha, es posible que hayan fallecido. Pero si tú los crímenes contra la humanidad del franquismo... ...los llevas hasta el año 73... ...pues posiblemente haya mucha gente todavía viva... ...que ha cometido crímenes contra la humanidad... ...pero es un problema de quien interpuso la querella... ...y de quien la admitió... ...porque no fi fijaron unas fechas... ...aleatoriamente por no sé qué razón... ...o sea, el edicio estaba claro... ...lo que pasa es que el final... ...es el que el que coloca a que no puedas tener personas para juzgar... ...pero sería la única limitación... O sea, decir, por el tema de la ley de amnistía, no. No se puede aplicar la ley de amnistía porque en los crímenes contra la humanidad no se pueden amnistiar. Ahora, hay que ver si hay criminales vivos. Y para eso hay que ver de qué época a qué época se interpone la querella y se admite la querella. Ese es el fallo que del que estamos hablando. Lo de la ley de amnistía no tiene cabida. Insisto, eso caería por su propio peso. Vamos. Bueno, eso está claro, que, que se podría derogar, eh, fundamentos no, no sobran, pero entonces el hecho de que aparezca o que salga la, la ley de memoria histórica, eso tú lo valoras positivamente, eh, ¿cómo, ¿cómo lo ves, Antonio? La ley de la memoria histórica, sí. yo eh, insisto, yo pienso que la ley de la memoria se ha quedado corta, o sea, se ha quedado, volvemos a la misma, se ha quedado en un bonito papel para volver a colgar en otro despacho, ¿no? Pero aquí el problema es la efectividad que no se pueda eh, juzgar a personas que cometieron crímenes contra la humanidad, desde luego es un paso atrás, no es un paso adelante. Entonces, ¿hay a quién le puede parecer muy bien la, la ley de la memoria histórica? Pero vamos, ¿y hay a quién le puede satisfacer mucho desenterrar a su familiar y llevárselo a su casa? ¿no? Pero eso no es lo que se exige en el derecho transicional. O sea, siempre que un país sale de una dictadura, se tienen que ir cumpliendo una serie de puntos aparte de reconocer a las víctimas hay otro que es el de la justicia o sea, uno sería el del reconocimiento simbólico ¿eh? que bueno, que tampoco hay en España todavía un monumento a los caídos por la defensa de la democracia, por lo menos en Madrid no lo conocemos, yo no sé si en Barcelona tenéis alguno pero nosotros aquí no lo tenemos eso sería, eso sería una cuestión simbólica de resarcimiento, pero luego hay otro que es el resarcimiento de la justicia y desde luego, ese es inevitable a no ser, como digo, que hayan muerto las personas que cometieron los crímenes. Pero insisto, la dictadura de Franco no acaba en el año 53, ni en el 57. Entonces, ese es el problema que tenía esa querella que se presentó en la Audiencia Nacional. Muy bien. A, ver, luego... a, lo mejor, a lo mejor cabe la posibilidad de que haya otra querella. Desde luego, después de haber intentado procesar al juez, creo que no se va a atrever ningún juez de la Audiencia Nacional a admitir ningún tipo de querella. Bueno, a ver Pero si... Pero ya estamos entrando en política, ¿verdad? ¿eh? <ríe> sí, está claro. Bueno, eh, solo un, un apunte a nivel, así siguiendo al hilo de lo que estamos comentando. En, a, ¿Estás de acuerdo con, con esta frase que dice que el, el esfuerzo de la memoria frente a la metodología del olvido considera que la reconciliación y el perdón deben ser consecuencias de la verdad y la justicia? Hombre, yo lo único... yo Mira, es que yo he de una víctima. Yo por desgracia, por desgracia para mí, he trabajado con muchas víctimas. ¿eh? Soy también abogado de la Asociación 11M afectado por el terrorismo. Y, y yo escucho a las víctimas ¿eh? sí. y cuando alguien se le ha planteado a una víctima, no bueno, a mí, porque yo no, por suerte no soy víctima mm, por lo menos en lo concreto ¿no? pero cuando se le pregunta eh, ¿y usted perdonaría? bueno para, para perdonar, lo primero que hay que hacer es pedir perdón y ese perdón todavía no se ha pedido cuando se pide ese perdón se dará el perdón pero yo no sé si tú os habéis dado cuenta y soy consciente, o sea Hay un partido que es mayoritario en este país que ni siquiera ha condenado el franquismo. O sea, de pedir perdón ya ni hablemos. Yo no he oído a nadie que haya pedido perdón. O sea, hay gente que sigue estando muy orgullosa de la gran cruzada contra no sé qué. O sea, eso existe. Entonces, para que haya perdón tiene que ver alguien que lo pida. Y hasta la fecha, y fijaros si han pasado años, todavía nadie no ha pedido perdón. Entonces, eso en cuanto a lo, digamos, a lo ético o a lo moral... Pero la justicia es que tiene sus métodos Es decir, quien, quien comete un crimen Tiene que pasar por un tribunal Y una pena Y luego una vez que hay esa pena Pues ya se verá lo que se hace ¿eh? Pero de momento hay que hacer un juicio Y tener una pena Y con el tema del perdón Igual, primero hay que pedir perdón Yo no he oído a nadie que haya pedido perdón Recuerdo en Sudáfrica que hubo una comisión Donde los sudafricanos blancos ¿eh? Pedían perdón Por la apartheid Pero aquí en España yo eso no lo he oído en Argentina se han pedido perdón en el gobierno argentino. ¿Eso a quién le correspondería aquí en España? Hombre, pues eso en eso? principio los representantes de la soberanía popular, al jefe del Estado, por ejemplo. Por ejemplo, tú, no sé si sabéis, una de las formas de resarcimiento esa de las que hablamos es el presidente legítimo de la República Española está enterrado en un pueblito, en un pueblito al sur de Francia. A ese señor, aparte de que no se le dio un entierro como jefe de Estado que lo era, ni siquiera se dejó enterrarle con la bandera de su país pero es que ese señor sigue enterrado allí y hasta la fecha desde que hay democracia en este país todavía ya no el jefe del Estado ¿eh? que vaya que vaya a poner flores y a, y a honrar a un presidente de la, de un jefe de Estado de España ¿eh? sino ningún jefe de gobierno siquiera se ha dignado a pasar por ese pueblecito francés a poner un ramo de flores al que fue jefe del Estado legítimo de España. Vamos sí. a, re a recordar el nombre para las nuevas generaciones que no tienen ni idea, y a mí incluso me está costando mucho hacer memoria, estamos hablando de Negrín, ¿de quién están, estás hablando, Antonio? No, está estamos hablando del presidente de la República, el señor Azaño. El señor Azaño. Ajá. Que fue el, eh, durante los años... ¿Hola? Sí, Antonio. Eh, sí, sí, es que... Sí, sí, de la Primera República. No, no, de la Segunda de la República. Segunda República. La segunda República Española. ¿Eh? ¿Dónde se encuentra enterrado? Eh, pues en un pueblito del sur de Francia. En el sur de Francia. ¿no? Sur de Francia. Uh -huh. Como exiliado... ¿Dónde, ¿Dónde falleció? Y allí le enterraron. Bueno, pues todavía no se le ha hecho un reconocimiento, ni siquiera, porque otra de las opciones era haberle traído desde allí y haberle dado un entierro con funeral de jefe de Estado, que es lo que se debería hacer. Es decir, Allende, en Chile, se le ha hecho un entierro como jefe de Estado, porque no es cuando cuando murió no no le enterraron como jefe de Estado se le ha sacado de su tumba y se le ha enterrado como un jefe de Estado con homenaje al jefe de Estado ese es el reconocimiento, Ay, sí. ese reconocimiento todavía no se ha dado ni siquiera o sea, y, y, la ley de la memoria histórica pues bueno, pues mira, la ley de la memoria histórica lo primero que tenía que encargarse de eso ¿no? sí. en cierto Alcalá Zamora también está enterrado en estaba enterrado en Argentina y luego fue creo que fue devuelto ¿eh? pero tampoco hubo un tribunal de, de Estado y también fue jefe de Estado entonces bueno, esas cosas que pueden parecer muy pequeñas pero no son muy pequeñas Eso es una exigencia del derecho transicional. Y eso te digo, en países como Chile lo han hecho. Y aquí ni siquiera se ha hecho. Pero, bueno, yo creo que es muy importante. Y no estamos hablando de una cuestión ideológica. Es decir, es que era el jefe del Estado de España. Y digo, todavía está ahí. Pero es que es más. Mauthausen, en el 60 aniversario... En el 50 aniversario... En el 60 aniversario... ...se presentó Zapatero allí, siendo presidente del gobierno, en Mauthausen... ...y sí. hizo un homenaje... ¿eh? Uh -huh. ...60 años tuvieron que pasar, ¿eh? para hacer un homenaje... ...a los españoles que murieron en Mauthausen... ...también hubo un 50 aniversario y en ese 50 aniversario... ...tampoco fue el presidente del gobierno... ...esos símbolos, eso dicen mucho... Uh -huh. ...de lo que es la memoria histórica... ...claro, cuando se habla con las víctimas... ¿cómo? Como abogado tienes la oportunidad de, de charlar y de preparar pues la, las testificaciones o para pues un poco preparar los casos en los que trabajáis te, te, te das cuenta un poco de eso de, de, de que ese pasado hay que curarlo y si no hay esa catarsis donde donde poder pues reconciliarse donde poder enfrentarse con, con eso que le ha causado daño pues se queda ahí metido muy dentro incluso se puede se puede transmitir de generación en generación. Es eso como cómo lo ves tú, Antonio, cómo, cómo lo has vivido? Pues, pues mira. Terminar. Es curioso, es curioso que porque también hay que jugar un poco con el miedo, es decir, efectivamente la represión se hace para algo. O sea, no es gratuito. O sea, la gente habla de monstruos, eh, No, no no es una cuestión de monstruos, o sea, son decisiones políticas. Se toman fríamente y tienen un componente biológico y una estrategia política clara. O sea, la eliminación sistemática de personas, aparte de las personas que eliminas, también creas en la mente de las personas que no eliminas un miedo que hace comportarse de determinadas personas a esa a determinada manera a esas personas. Y eso pasó en España, pasó en Argentina, pasó en Guatemala. Es decir, evidentemente la siguiente generación suele ser una, una generación, o la generación que queda viva, la parte de la generación que queda viva, que nos ha eliminado, suele ser miedosa. Es decir, en España no se transmitió oralmente por miedo en muchos casos lo que pasó a familiares cercanos, incluso a tus padres ¿eh? porque hay una vergüenza y un miedo ¿eh? una vergüenza que no tiene mucho sentido pero bueno, el dominante intenta inculcar digamos, esa situación a los supervivientes de Mauthausen que es gente que ha vivido de todo, de todo lo primero que, sé que les pasó por la cabeza fue no querer recordar se llama shock postraumático ¿eh? recuerdas un hecho y es tan doloroso que tu mente intenta olvidarlo Pero también se hicieron una promesa entre ellos de contar lo que allí ocurrió. Y eso fue lo que les valió, tanto a ellos como a los sobrevivientes judíos, también que lo hicieron, que se contase lo que allí había ocurrido. Y esa gente, de luego, no es lo mismo esas víctimas que se dieron en Mauthausen y que, bueno, que se incorporaron a salir de Mauthausen en países que empezaban de nuevo una vida democrática, no es lo mismo que la gente que quedó en España, que no tuvo esa presunidad, porque la dictadura y la represión, no lo olvidemos, ...siguió durante más tiempo... ...entonces a cualquiera de una persona que tenga 40 años... ...bueno pues sabe que en la casa de sus abuelos... ...de los temas de política no se hablaba... ...y si alguien hablaba o preguntaba... ...se hacía un ch... ...para que se callasen... ...porque alguien podía escucharlo... ...o sea existía ese miedo... ...y eso es lo que se, lo que se consigue con la represión... ...primero eliminar a la gente más avanzada... ...o más contraria al, al que elimina ideológicamente... ...y al resto de gente que no se nos fue tan avanzado... ...contrario a esa ideología... ...que es la que ha ganado... ...pues tenerlo sometido... ...y eso en este país se ha conseguido... ...y de hecho aún queda algún tipo... ...digamos de rescoldo de eso... ¿eh? ...y son los nietos ahora... ...los que ya es una generación que ha nacido en democracia... ...y que no siente ese miedo... ...ni ha sentido esa represión... ...son los que están intentando buscar a sus abuelos... ...por las cunetas... ...y digo, y aún el sistema, aún... Eh, del propio sistema, si habiendo esos conatos, ¿m? de represión, como es el caso eh, de saldar cuentas, como se quiere saldar cuentas políticamente ahora con el señor Garzón al intentarle procesar por haber intentado abrir este procedimiento. Bueno, eso es un mensaje claro. Eso es un, digamos que es un, un tic que le ha quedado a algún señor del Tribunal Supremo que tiene más cercana a su mente en el antiguo régimen que desde luego en lo que es una democracia avanzada. Pero insisto, son los nietos los que están intentando sacar adelante la recuperación de la memoria histórica. Por lo tanto, no es necesario que se transmita, sino que las generaciones, a, en el momento que van teniendo, la, las generaciones que vienen, que van teniendo información, se van preguntando qué es lo que pasó. Y se van buscando, efectivamente, cualquier tipo, digamos, de información, de dato. Y yo entiendo que la recuperación de la memoria histórica, los que la están impulsando, en este caso, son esa generación de nietos de personas desaparecidas. Muy bien, eh, tenemos que dejarlo aquí. Antonio Segura, muchas gracias por, por colaborar con el programa ONAS DAPAO, por habernos llamado a Contrabanda FM y pues espero tener la ocasión pues de poder charlar en, otro, en otra ocasión, que vengas para, para cualquier cosa relacionada con la Asociación de Amistad, Amalpópla de Guatemala, uh -huh. puesto que estás también como abogado creyente. A la cual represento, sí, señor. Muy bien. y Muy bien. con y... pues muchas gracias a vosotros y a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Antonio. Un, Un súper, abrazo. Acabem el programa d'Ones de Pau. Us recordo que tornem el proper divendres de 2 a 3 del migdia i la repetició la podeu escoltar aquest diumenge d'11 i mitja a 12 i mitja de la nit. Tenim el nou bloc del programa que és onesdepau.contrabanda.org Gràcies per la vostra atenció. Fins al proper divendres. Salut i pau a tothom. full moon in the stars or their healing light